ustedes, Raíces de mi Tierra Raíz folclórica Bien latinoamericana Un programa de folclore distinto Con Don Chiu, Segundo Fermín Maldonado Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana Y Karina Maldonado Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM Latecno 88.3 Llamar al pan y que aparezca Sobre el mantel el pan de cada día Darle al sudor lo suyo Y darle al sueño y al breve paraíso Y al infierno Y al cuerpo y al minuto Lo que piden Reír como el mar ríe, el viento ríe Sin que la risa suene a vidrios rotos Beber y en la embriaguez asir la vida Bailar el baile sin perder el paso Tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía Y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo Probar la soledad sin que el vinagre haga torcer mi boca Ni repitas mis muecas el espejo Ni el silencio se erice con los dientes que rechinan ¿Estas cuatro paredes? ¿Papel, yeso, alfombra rala y foco amarillento? No son aún el prometido infierno, que no me duela más aquel deseo, helado por el miedo, llaga fría, quemadura de labios no besados. El agua clara nunca se detiene y hay frutas que se caen de maduras. Saber partir el pan y repartirlo, el pan de una verdad común a todos. Verdad de pan que a todos nos sustenta, por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes. Pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, a la vida. Y enterrar a los muertos y olvidarlos como la tierra los olvida, en frutos. Y que a la hora de mi muerte, logre morir como los hombres. Y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. La vida sencilla, Octavio Paz. en plazas, en circos, en bancos de jardín. Cogiendo en lo oscuro mis fotos en los muros, ya van a saber de mí. Man bembe, gitano, debajo del puente. Cantando bajo de la tierra, cantando en bajo del puente. Cantando, vendigo malandro ne grita mulla. Esclavo batido a loco perdido, voy a hacer mi festival. Van, ven, ven, gitano, debajo del puente, cantando, pagua de la tierra, cantando, en bosque del pueblo, cantando, poeta, payaso, pirata, corrijos, errantes, judíos, en la casa no és nada, no és es nada Este món és es tot mio Man ben bé debajo del puente cantando Baga de la tierra cantando en vaca de cu cantando. en bancos de jardín corriendo en lo oscuro mi pota en los muros ya van a saber de mi mambe en ve gitano debajo del puente cantando bajo de la tierra cantando en boca del pueblo cantando poeta, payaso, pirata corrijo, errante, la casa no es nada no es nada y este mundo es todo mío van de be to no debajo del puente cantando bajo de la tierra. María Paula Godoy, el disco se llama Ambas. Estuvo con nosotros hace unas semanas la introducción de Raíces de mi Tierra hoy con la poesía y María Paula Godoy de Chico Buarque, Mambeambe. Actualidad, humor, cultura, Raíces de mi Tierra, 23 años. Raíces de mi Tierra. ¡Ja, <risa> ja ¿Cómo les va? Buen día estaba Me agarraron pensando che Me agarraron pensando porque escucho a Fernando Ural Uno de nuestros locutores Que nos dice, temporada 23 Raíces de mi tierra, temporada 23 Vieron que lindo, escucharon qué lindo que lo dice Fernando Bueno, es, me estaba acordando que en febrero 15 de febrero cumplimos 24 años de programa ¿Qué lo tiró? Es, me, me tildé pensando en eso Y, y el micrófono estaba... En ya preparado para que siguiera hablando para abrir el programa y yo me quedé tildada en la artística de la del inicio. Estos es Raíces de mi Tierra con Castañas de Cajú sonando. Castañas de Cajú es el grupo que está allí sonando y el tema Salten. ¿eh? El Salten, que sin alguna oportunidad lo podemos escuchar entero, eh, habla de esto de levantarse, no de moverse, de activarse, de ponerse en energías, de cambiarlas, de abrir las cortinas, de abrir la ventana, de cambiar el aire, el aire de tu vida de encender la vela, de encender el saumerio, de que soplen nuevos aires a pesar de todo, que soplen nuevos aires. Y cuando venía el colectivo hacia la radio pensaba en la felicidad, che. Pensaba en esos ratitos que es la que, es, que in, ide, se identifican como felicidad. ¿No les pasa de pensar en esos ratitos que son la felicidad, que son momentitos? Uno siempre va en el esfuerzo cotidiano de ver si la felicidad es aquel Aquel tiempo de cinco meses, seis meses, dos años. Claro, uno quiere ser feliz todos los días a, la, a plazos largos y piensa que la felicidad fueron aquellos cinco años que pasaron o aquellos diez años que pasaron y no te das cuenta que en el, en el medio también hubo tristezas. Y en el presente, cuando uno piensa en la felicidad la ve como cosa pasada le ¿no? nos cuesta verla como cosa futura y cuando estamos en el ahora en el presente nos cuesta identificarla hoy ahora. Por ejemplo, las 10 de la mañana del sábado es un momento de felicidad. A pesar de un montón de problemas que te estén pasando, las 10 de la mañana implica un momento de felicidad. Porque cuando te levantás, abrís los ojos, corres la sabanita, apagás el aire o el ventilador y encendés la radio, ya estás atrayendo la energía, estás atrayendo la felicidad. Estoy hecha una mai hoy. <ríe> <ríe> Estoy... Sabemos, a la mañana la Tecno tiene a partir de ahora un programa de autoayudas. Uh -huh. <risa> lo importante es que estemos bien Porque esto que te estoy diciendo a vos Me lo estoy diciendo a mí Que es una manera de arrancar mi trabajo Y Eh, que es, es un trabajo que se hace en colectivo Somos varias personas Es una manera de arrancar la trincherita Este programa que va para los 24 años che, 24 pirulos en febrero del 2016 ya ¡Qué barbaridad! Eh, y empezarlo otra vez un sábado Sábado como hoy, el 5 de diciembre Implica estas eh, motivaciones Pensar en la felicidad en ratitos Pensar en la felicidad en los 3 minutos que dura una canción Pensar en la felicidad que te genera agarrar un libro y tenerlo entre tus manos, eh, más que computadora y más que tablet. A mí me gusta tocar el libro. Eh, ojalá también lo disfrutes vos. Pero ese ratito que besás a tu perro o que eh, alzás a tu hijo y lo dejas en tu regazo ese ratito que le, los miras a los ojos a tus viejos, ese ratito que llamas por teléfono a tu hermana y le decís hacete unas pizzas que voy para allá <risa> qué lindo, ese ratito de llegar a la radio y encontrar a los cumpas, a los compañeros acá que están sonrientes, qué lindo que es eso vamos a dar gracias por eso porque eso que nos está pasando hoy implica la felicidad y... ...da un indicio de que tenemos salud... ...y la salud es lo principal... ...si hoy podés celebrar el sábado con salud... ...ya podés darte por hecho... ...así que aquí nadie se rinde... ...a pesar de todo lo que nos esté pasando... Sábado 5 de diciembre, las 10 de la mañana con 16 minutos, dice la televisión de la radio 23 grados 9. La televisión de la radio suena feo, ¿no? En el estudio tenemos una radio. Eso quise decir 23 9 la temperatura, calorcito. <ríe> sí, Gustavo Hoffman en los controles. Me olvidé de nombrarte, Gus. Eh, Gustavo me aporta también en la mañana. ¿Falta poco para que este esta radio se convierta en televisión? Eso, ¿qué hiciste decir? Hay, hay que poner un estudio, ¿no? Un estudio de televisión para que vean lo lindo que somos me acota Hoffman y es verdad, es verdad bueno, ahí habrá que maquillarse ¿eh? para eso ya vamos a tener que tener maquilladores porque si no, ¿quién me saca las ojeras del sábado a la mañana? <risa> vos que sos lindo, Gustavo y tenés ojos claros pero pon, ponchame a mí a las 10 de la mañana <risa> se me caen los auriculares no, yo soy bicho de radio porque en la radio vengo en Alpargata ¿no ve que estoy crota? mirá lo crota que soy <risa> Estoy, mira, mi mamá me mira, mi mamá es una reina, una diosa, yo soy una crota, yo soy bicho de radio, la tele no Y deben estar imaginándose la mina con los pelos parados, ¿no? Los ruleros puestos, las axilas sin depilar Bueno, está bien, Cari pero, pero no es verdad, ma, no es verdad, no te preocupes Bueno, bueno Y le sale del alma, ¿viste? ¿Qué hacen, Che? ¿Cómo les va? ¿Buen día? Oh, ¡Buen día, buen día! <risa> ¡Buen día, buen día. Dura, ¿qué, <risa> Pero ustedes... ¿Querén quiere que que hablar? Ustedes che? tienen que día, interrumpir. Carina, buen día, Argentina, ¿no? Estamos <risa> atentamente escuchando para no interrumpir No, todo interrumpan lo, todo lo que la, quieran. Los momentos tan lindos que... Que pasan que parecía que los estuvieras leyendo y lo estás sacando así, natural, de labios. Qué lindo que sale, ¿no? Es lindo A, para ¿a quién aprender saldré? cosas. ¿A quién saldré? Es lindo para aprender cosas y bueno... Eh, lo mejor que puede haber es ver los libros, en vez de estar en internet ahí open, viendo cosas raras, eh, lo mejor que puede hacer es agarrar un libro o un cuaderno eh, viejito que habías escrito hace 20, 30 años y las cosas que ponía y entonces uno se va renovando, eso es lo lindo, eso es raíces de mi tierra también todos los sábados y bueno vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos que a partir de este momento deben estar mirando para acá no va como digo yo ajá. a triple W do, ajá <risa> bueno salí de ahí <risa> triple de W ahí, porque... folclórica del paraná.com.ar 107.9 FM esto estoy hablando de Entre Río buen día amigo Javier Zárate Desparrame mi saludo Usted, usted como buen, pe, buena persona de Entre Ríos También aprovecho para saludar a Vanguardia FM 101.7 que De Gaboto, provincia de Santa Fe Buen haciendo? día, amigo Juliana mm. torresi Desparrame <ríe> estos saludos también Muy bien, amigo, muchas gracias Y también vamos a saludar a Triple W, la posta radio ORG, al amigo Gustavo Ricci Buen día, buen día, Buena, buen día. A todos los que están replicando eh, Raíces de mi tierra A partir de hace un ratito no más, partir hasta la, ratito. Una, hasta la una <ríe> vamos a estar aquí Así que siga Levantando el volumen Como digo y escuchándonos Así es, Muy vamos bien, a estar Bien, así es, claro que sí ¿Qué Buen día, ¿Qué buen Qué pituca, Che, ¿Cómo les va? Ella sí bien, está bien. para que la ponche la bien cámara, lindo. eh Un Ajá. plano corto y sí. después un zoom a los ojos para Lidia del Valle, ¿no, Gus? Será sí, un plano corto, un <risa> plano corto y después un zoom a los ojos. ponchame los ojos, ponchame los ojos, ver cuando estemos con la tele, en la oh, televisión, oh. Decir, y se me saca los anteojos, eh, la tiene re clara. Mirale, <risa> mirale y te sonríe, ponchame los ojos. Imagínate más eh, que te está ponchando la cámara. Sí. Yo le digo al al dire de cámara, bien. ponchame los ojos, entonces vos mirás la cámara, hace hace de cuenta que yo soy la cámara, mirame y haceme ojitos. A ojitos. ver cómo ojitos. <risa> <risa> bueno. Bien. Ya eh, estamos, ya estamos, ya estamos claro. Le vamos a decir que nos contraten Hay sí. que ir Hay que ir practicando El, el practicando. año que viene, que sí, dice Tecno cada día está Creciendo demasiado Creciendo demasiado, este año <risas> creció Bastante, así sí. que estamos muy contentos De estar en estos grandes estudios Sí, la verdad De la Universidad Tecnológica Otro Qué año lindo. más que cerramos con Ah, me hace acordar Don Chigu Que estamos en los, las trincheritas finales ah, ya, ah, el... ya no vamos a ir, no va a descansar un poco vamos a irnos a descansar sábado. un poco para que nos extrañen, Ajá, vamos a ir cerrando es. el ciclo 2015 ya de a poquito, ya van siendo los últimos sábados que nos encontramos, eh, esperamos para el 2016 trabajar bastante más, mejorar bastante más, hacer eh, artística nueva, eh, la propuesta de la radio es siempre renovar artística todos los años y, y cada uno de los programas trabaja en eso, eh, así que esperamos que el año que viene también nos encuentre ya con la temporada 24 en la Tecno, Eh, me apronto para, para agradecer a, a los directivos, ¿no? eh, a los que confían en este proyecto desde hace años, en esta propuesta eh, radial, a, a, al director Luis Garaventa, por supuesto a la, a la gente que maneja la dirección de programación, eh, eh, ya para más fin de año voy a saludar a los cumpas, son un montón, los técnicos, no los editores esta gente que cada tanto se molesta los molestamos porque queremos hacer un cambio queremos hacer una cosita acá, una cosita allá y acá hay todo un equipo de producción que maneja las locuciones que maneja las ediciones los periodistas, los que nos dan una mano cuando llamamos por teléfono y sin decir ni mu están cuando los precisamos así que la verdad, eh, un gran equipo de trabajo y, y, y a Luis Garaventa por sobre todo por abrirnos las puertas este, de, de la radio y, y bueno, decirles que nos sentimos muy cómodos en este en este lugar, que lo adoptamos como segunda casita o como tercera casita. Por eso estamos llegando ya a los 24 años Acá, celebrando ah, acá, acá. Hace, lindo, sí. hace por lo menos 7, 8 años que estamos acá 8, 8, fácil Casi cuando arrancó la radio Y la radio tiene 9, ¿no? Claro o, Sí, la radio tiene 9 El julio cumple los 10, si no me equivoco Y bueno, tendremos 8 nosotros acá ocho de, los, de los 24 que vamos a cumplir Tenemos 8 en la Tecno Eh, me hizo acordar Don Chico, que estamos cerrando cerrando ciclo casi Vamos a invitarlos a ir este despidiéndonos ¡Ah! ah así llaman, ah, ¿vió? Así llaman ah, La excusa para que llamen claro. Pero claro el, claro el 26, creo que sábado 26, después la Navidad Aquí en Chacoco, ¿no? El sábado 26 me parece que vamos a hacer el vivo Ya despedida del año, claro Después la Navidad venimos medio tragueados Te traemos Gustavo <risa> Gustavo, ¿qué te gusta? La fresita, Vendrá, la sidra, un champú champú mira qué pedigüeño que sos Me pedís lo más difícil Calidad absoluta, me dice Gustavo Si querés que venga a trabajar en vivo Es más, me la traes en la conservadora ¿no? Es fría, bien fría El champusito, se me hizo agua la boca ¿che? Bueno, eso va a pasar el 26 seguro que pan le... dulce Un pan dulcito, el 26 vamos a estar Una joda va a ser esto ¿Puedo decir que venimos a trabajar o a hacer una joda? No sí. sé si venimos. Si encontramos algún músico así en, que esté despierto, <risa> le decimos que venga a tocar la viola. Hoy, hoy, ya para empezar va a haber una joda acá al mediodía, te voy avisando. Ajá. Te voy avisando bueno. que va a estar bárbaro. Bueno, Doña Lidia, no le sí. interrumpo más. Bueno, ahora A sí. ver, que nos llamen. Que ah. agarren el tubo. Agarrá. El teléfono. Agarrá, agarrá. agarrarlo ahora. Ajá. Al 4227 0037. Ajá. O al 4 207 52 64 Mirando la cámara O hay otro 4353 no, 27 45 Mirá como maneja eh, El teléfono que está en el papelito Y me miraba a mí como si fuera la cámara Muy bien Lidia del Valle ¿eh? bien, Muy bien. bien, la primera y... clase de televisión Por muy página bien. Por la sí. página sí. Así, a a sí. Sí. Por internet Por internet www.fmltechno.com.ar Y parece eh, Cristina Pérez <risa> no, Bueno, gracias <risa> Porque está en el papelito acá y me mira Papelito acá y me mira claro. Eso es manejo de cámaras, que lindo eh, Me dio ganas de dedicarle un par de temitas ¿eh? Vamos con el Ajá. Dani El Dani Patanchón, que suene nomás Vamos Chacarera santiagueña tus hijos hoy te veneran son la antorcha de mi pueblo clamor de alegrías y penas Chacarera que predica la usanza de mis abuelos para no perder el rumbo cantando siempre lo nuestro en el camino que invita a seguir la huella de los cantores del tiempo más allá de las estrellas. En tu semblante moreno es la América que canta el original del suelo, el hijo de Salamanca. sufrido que amanece en la guitarra Compañera de las noches y lar de sus esperanzas Rima constante y sonante que devora el sentimiento Cuando en el decir se impone el modo del santiagueño de la siesta en mi pago y el quebracho se estremece jodijando no algún paisano bajo sus damas agreste en tu semblante moreno es la América que canta el original del suelo el hijo de Salamanca Raíces de mi tierra bien latinoamericano pierdo en horizontes el confín amor porque me duele tanto y me pierdo en horizontes el confín amor porque me duele tanto no ya noche mis canciones van creando luz en el silencio y es un río de ilusiones al sentir Todavía te estoy queriendo. Camino triste la samba que me ha dejado tu cuerpo y mis pasos no me llevan donde quiero ir deshojarme en tu misterio los no me llevan donde quiero ir desojarme en tu misterio alimentan pa' seguir del aliento que dejaste. Caliste mi instinto, nuestro amor, bebiendo voy en tu recuerdo. Y machao de tus ausencias llego al fin, al lugar de algún encuentro. De la reciente nueva producción de Daniel Patanchón, Viviendo la Chacarera. Estamos escuchando una zamba que le pertenece al Dani, el querido pata Daniel Patanchón, zamba de un desamor. Y antes, la chacarera El Hijo de Salamanca, de Daniel Patanchón y Mota Luna. Daniel Patanchón, Conviviendo la Chacarera, en Raíces de mi Tierra. Y mis pasos no me llevan donde quiero ir. Desahogarme en tu misterio Suena mi guitarra, suena Pa' cantarle a mis mayores Quiero las notas mejores Y afirmar muy bien la voz Suena mi guitarra, suena para cantarle a mis mayores Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces, raíces de, de mi, mi tierra. tierra. Por Luis corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carreristo y trenzador. Yo soy de las entrañas de una noble santiagueña De mi corazón la dueña, la más perfumada flor Mientras me sostenga firme el alcohol de mis mayores No habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande 40 años cristalizando la cultura argentina las distintas expresiones de nuestros pueblos tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo presenta a Mamerto Menapace Ernesto Cardenal Hamlet Lima Quintana Julián sini Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria.infobia.com.ar www.editorapatriagrande.com Avenida Rivadavia 6369, Flores. ¿Para qué volviste? Si sí, ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste ¡Qué mal me hace recordar! No sé para qué volviste i ja empeçava a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste que mal me hace recordar Julio Fontana y Daniel Toro son raíces, raíces de, de mi tierra. tierra qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas Bueno, hoy es sábado y como estamos en la trincherita en esta radio trinchera que es raíces de mi tierra eh, y acostumbramos a hacer también varias invitaciones y, y agenda de espectáculos quiero como es costumbre invitarlos a, a un documental que se va a, a que se está estrenando en el cine gomón en el inca eh, se llama el camino de santiago Eh, periodismo, Cine y Revolución en Cuba. Hoy a las 19.55 en el Espacio Inca en el Cine Gomón se va a estar eh, proyectando y tenemos la suerte de poder charlar con su director, Fernando Kritschmar si digo bien tu apellido, Fer muy buen día, Karina te saluda. Muy buen día Karina, ¿cómo te va? Sí, muy bien el apellido Es eh, bárbaro, encantada de escucharte eh, de poder charlar contigo gracias por por atendernos y bueno, felicitaciones por esto que que está avanzando en la proyección Y que llega, que llega a Buenos Aires Sí, sí, la verdad que estamos contentos El jueves se estrenó Ayer se estrenó, los dos días pasamos eh, Más de los 150 espectadores bien. Así que bueno, está eh, Funcionando bien en el cine Que es bueno un buen, un buen dato Y bueno, mucha gente nos está apoyando En la prensa, así que bueno, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos, ¿no? La verdad que fue una sorpresa que les interesaba tanto a la gente claro. en un tema como la, la Revolución Cubana y cómo uh -huh. ellos construyeron su, su relato audiovisual eh, documental, ¿no? Y sus sí. dispositivos de, de de de cine, ¿no? Entonces, uh -huh. a través de la figura de Santiago Álvarez contamos un poco toda esa historia y atravesamos toda la riquísima historia de la Revolución Cubana hasta nuestros días. Sí. Eh, a, a partir de la figura de, de, de este artista de este ¿no? artista fue, eh... Contame un poco de Santiago Álvarez ¿Quién fue Santiago Álvarez? Bueno, Santiago, Santiago Álvarez, te digo, cuando triunfó la revolución era un administrativo, nunca había hecho cine ni nada. Allá ¿no? por no sé, el 59-60 59, en sí. enero del 59, primero de enero del 59 y la película empieza diciendo lo siguiente, él mismo habla, porque bueno, ya murió en el 98 pero sí. tenemos unas grabaciones donde él dice hago cine porque existe el imperialismo si no existe el imperialismo, yo <risa> Nunca hubiera hecho cine ¿no? Camino de lucha eh, elegido Claro, no, porque un poco eh, Él estaba con otros cuatro compañeros Habían eh, fundado el Instituto Cubano del Arte De la Industria Cinematográfica Justo tres meses después del triunfo de la Revolución Y claro, los compañeros querían hacer cine de ficción, ¿no? Y Fidel Castro y Raúl Castro le sí. pidieron, por favor, que también hagan un noticiero cinematográfico, como aquel viejo Sucesos argentino que se daba acá en los cines. Sí. Porque, claro, no había no había eh, televisión casi, ¿entendés? Entonces, claro. bueno, había que darle una respuesta política a los noticieros que bombeaban a la revolución y que criticaban las medidas de, de reforma agraria, de alfabetización, de, de nacionalización de las empresas extranjeras. El cine, por ejemplo, pasó a ser casi gratis, ¿no? Eh, se le dio muchísimo impulso a la cultura, a la educación. Entonces, bueno, había había noticieros que se oponían a eso. Entonces, bueno, decidió sacar un noticiero eh de de la misma revolución y le encargaron a este hombre que era un administrativo en ese momento, ¿no? Y, bueno, empezó a aprender, a aprender de a poco, y, bueno, la verdad es que se convirtió en uno de los más grandes documentalistas de, del siglo pasado, porque le empezó en, a encontrar la vuelta, los primeros uh -huh. noticieros eran aburridísimos, y después el tipo fue encontrándole el <ríe> claro. humor, viste y, claro. y y contar toda esa realidad, vos calculás que hubo invasiones yanquis rechazadas sí. por los cubanos, hubo claro. campañas de alfabetización increíbles, hubo sí. participación en, en, en guerrillas de toda Latinoamérica, bueno, hubo un montón de noticias tremendas, más... 14 viajes a Vietnam hicieron con ese noticiero, ¿no? Ah, pues Entonces, bueno, en torno a la, sí. a la figura, a la, en, la, en la época de la guerra, ¿no? De, de, de Vietnam, con los sí. que habían invadido Vietnam. Mm. Y incluso él, bueno, creo que es una personalidad ilustre, ¿no? Ahí porque fue uno de los que más difundió la resistencia de ese pueblo contra las invasiones primero francesas y después eh, norteamericana ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la película mala figura de él, pero fundamentalmente el noticiero ese, que fue como una especie de escuela, ¿no? Donde se formaron casi todos los, los más grandes cineastas de la actualidad. Entonces, muchos de ellos son amigos, porque yo trabajé tres años en la Escuela de Cine de, de San Antonio de los Baños, allí donde, fundada por Fernando Virri y García Márquez, ah, y, que es una de las escuelas Ajá. de cine más importantes del mundo, que está allí en las afueras de La Habana, ¿no? Y... Sí. y, y Y ahí conocí a casi todos los que se formaron en la práctica en este noticiero, ¿no? Con el reto de hacer una un documental de 15, de 10 minutos todas las semanas y me mostraron algunos materiales increíbles. No, me imagino, me imagino sí. lo que habrá sentido o lo que te habrá interpelado ese no, trabajo. No, claro, sí yo yo conocía, ¿viste? La, lo, los grandes clásicos que tiene Santiago de los los documentales que hablaban de Vietnam, que eran trabajos muy bien pensados, no muy bien hechos con un, un nivel de búsqueda de recursos expresivos, un nivel sí. en, el, en el montaje, en la musicalización histórico político eso. siempre, ¿no? Histórico políticos, sí, pero digamos, pero no pesados, ¿viste? Sí, o sea, sí. Una cosa muy trabajando mucho la imagen, con mucha música. Mucha sensibilidad, y se mucha me ocurre. Mucha sensibilidad. Bueno, por ejemplo, fue el tipo que fue el tipo que, que cobijó a Silvio Rodríguez en un momento muy mm. duro de la Guerra Fría cuando a Silvio Rodríguez la echaron de la televisión mm. por por usar células de rock en las películas, estaba toda la pelea del este y el oeste y el rock era una cosa claro. eh, capitalista, ¿no? Chunky. Entonces, claro. bueno, eh, eh, él lo recibió en su en su noticiero y está tan agradecido, sí, vio que nos había dicho que nos iba a dar 10 minutos de de, de reportaje porque tenía un, un estreno con una nueva orquesta en la Plaza de la Revolución tremenda y estuvo dos horas hablándonos porque <risas> tenía un recuerdo, mira, nos cuenta que la sí. primera vez que lo conoció no, él no lo conocía, conocía sus películas porque ya era muy famoso, eh pero eh, había una una un, un un eh recital de la nueva trova en la Casa de las Américas y escucha que los burócratas de la televisión dicen eh no, eh, pueden pueden aparecer todos menos Silvio y no y entonces escucha uh, una voz dice que escucha una voz que dice pues si no puede estar Silvio y Rodríguez el, el ICAI se retira y, dice, y entonces Silvio nos cuenta dice entonces me doy vuelta y dijo ¿quién dijo eso? Y dice ese señor y ¿quién es este señor? un tipo de pelo blanco y dice este es Santiago Álvarez dice, así conocí a Santiago ¿no? qué dice, amor qué defendiéndote amor. le digo y me dice sí, sí, defendiéndome bueno y a partir de ahí Eh, cuenta no lo que era eh, el, eh, con un humor tremendo no lo que era la, la, la, la, el, el trabajo cotidiano bueno claro. Días y Flores el primer disco de de Silvio Rodríguez, lo firmó así en el en el ICAI, en el grupo de experimentación. Qué hermoso, Honora, ¿no? qué hermoso que nos traigas también a colación esta enseñanza, ¿no? Para los que, que no conocían mm. también este este colectivo de trabajo mm. eh, y esta forma de hacer documentación y, y cine en Cuba. Eh, Argentina tiene desde hace unos años una relación amorosa muy importante con, con la isla Eh, y, y bueno, nos nos encanta Y en este programa Que también somos pro cubanos Y que siempre estamos Escuchando la música latinoamericana eh, Teníamos muchas ganas de conversar Con vos, Fernando, para que nos cuentes De Santiago, de este documental eh, Que no es el, el primero tuyo Venís trabajando, ya te ha ido muy bien Con millones Sí, sí, venimos de, de millones El año pasado fue el documental más visto de, Del año, con 10.000 es, espectadores, mil espectadores. Sí, sí, tuvimos, sí. la verdad que anduvimos muy bien para estar en una sola sala, ¿no? Tuvimos el promedio de ocupación más alto de, de todas las películas que se estrenaron el año pasado porque, bueno, estábamos en una sola sala, así que dio más de 101 espectadores por función. Claro, y, y este es. documental, El Camino de Santiago, se está ya se estrenó el jueves y va a continuar, eh, Dios mediante, y esperemos que el año que viene también, ¿siempre en el Inca o hay otras salas? Eh, no, por ahora estamos... Seguimos con la misma la misma táctica, estamos solamente en el Gomón, vamos sí. a estar en dos horarios, a las 11.35 para los madrugadores, los jubilados y los que tengan la suerte de no trabajar a esa hora, sí. y a las 19.55 ya para todos aquellos que trabajen pueden a la, a la salida de su trabajo concurrir al cine y la, sí, lo, lo van a disfrutar porque tiene mucho humor y bueno, todo eso que decís vos de demostrar muy profundamente la, la, la, la historia de la Revolución Cubana desde sus inicios hasta hoy, con todos los momentos heroicos, y los momentos no tan heroicos ¿no? Claro. la vida cotidiana el, el arte, el mostrar arte, la revolución reír. desde otra arista desde otra arista, exactamente, así que bueno, aquel que le interesa el tema, lo esperamos, siempre estamos allí con volantes y, y con materiales, así que bueno lo ideal es saber a mí me gustaría ir esta tarde pero lo ideal es haber reservado no sé cómo es el manejo no, no, no van directamente 15 Bien. 20 antes a boletería por Bien. ahora eh, estuvieron casi llenas las dos funciones que, que pasaron a la tarde, pero hubo que quedaron algunos lugares, así que yo creo que llegando 10 minutos antes Ponele hoy 8 5, ponle 8:30. y 8:30, sí, 8 1/4. 8 1/4. Sí, sí. Ay, sí, Porque yo tengo en muchas ganas. Empieza a las 8, siempre se, se, se, se alarga un poquito. Y es ingresar algoón este anunciarse para el documental y, y estamos. Estamos. Qué, ¿Qué duración tiene? El documental dura eh, una hora y media más o menos. Uh -huh. Una hora treinta y dos, por ahí. ¿Y el costo? El costo de la entrada es 8 pesos, y si sos estudiante o jubilado, 4 pesos. Mi amor, qué lindo. <ríe> sí, es Hay bastante Sí, y ojalá que continúe esto, este ¿hasta hasta cuándo? Por las dudas digo sí, que los mira, que no puedan oír. Hoy... Hasta el miércoles estamos ahí en el Gomón, que sí. es en Rivadavia 1635, ahí enfrente de la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Se bajan en la Estación Congreso y ahí están nomás. Excelente. Escúchame y este estos este fin de semana largo todos los días, ¿verdad? Todos los días sí, hasta, hasta el miércoles estamos seguros. Excelente. Después bueno, ya dependemos de las decisiones de de quienes sí. manejen el Inca a partir del próximo gobierno, pero sí, confiamos exacto. en que vamos a quedar porque va a mucha gente. Vamos todavía, vamos todavía. Bien, Fernando, te agradezco mucho el contacto que nos hayas recibido y que nos puedas contar de este documental, que vaya también con muchos espectadores, bueno. que vaya muy bien como seré seremillones, eh, El Camino de Santiago en el Cine Gomón. Ya saben, dos funciones por día, 11.30 y 19.55. El Camino de Santiago, Periodismo, Cine y Revolución en Cuba. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Karina, y bueno, mucha suerte con el programa, Gracias. que está muy bueno. Gracias, te mando un abrazo grandote. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. Era Fernando Krishmar, el director de este documental que vamos a ir a ver esta tarde en el Gomot. Algo extraviado Sigo como puedo en la canción Llevo un asmarcado en mi silencio Vieja primavera de mi voz Corro al laberinto de la palabra Intento explicar lo que no soy Círculo de salvar a mi alma Otoño para la ensoñación Ahora que van a ningún lugar Ojos perdidos en la soledad Para mi el mar y su eternidad Para mi el viaje, la arena y la sal vol solo al árbol de mi pasado debo descifrar reflando de sojar mi herida tras su sombra tu desanar camino y dolor पु pondré mis días a aquel encuentro mi piel junto a tu piel. solo me has encontrado en de este viento, Sólo viendo esta pena crecer. ¿Por qué van a ningún lugar? Ojos previdos en la soledad. Para mi el mar y su eternidad. Para mi el viaje, la arena y la sal. de músicos que son sobra y ahí está mi amigo Nicolás Álvarez sobra qué maravilloso eso hay como una base de chacarera allá en el fondo y después los vientos y la guitarra hacen lo que se les canta qué lindo de marcelo noblovitz canto como ando sobra sobra el viaje, el arena y la sal Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales Raíces de mi tierra, trincherita Sábados de 10 a 13 Trincherita, trincherita Raíces de tierra Raíces de mi tierra aises de mi tierra presenta por segundo Fermín Maldonado Nostalgias de Santiago Hay vida y acuagia aquí Hay vida y acuagia aquí Hay vida lita y acuagia Muchas gracias amigo Nery Lucero Hablando de dar las gracias Hoy me levanto bien tempranito Como hago todos los días Lo primero que hago Es mirar para donde sale el sol Se me representa como siempre Bien patente mi pago ¿Por qué será imaginariamente? Pensaba en el final de las clases Para estos tiempos que mi mamá se ponía a revolotear como decíamos los chicos porque los iba a tener a todos, tres o cuatro seguro íbamos a la escuela todos los años y llegar al, al final, para nosotros una alegría para mi mamá también supuestamente, no pues tenía que hacer la comida a lo mejor un poco más al mediodía Y se me vino a la memoria hoy pensando a la mañana en esas cosas donde pasando a la escuela tuve la suerte de conocer a un personaje que después de grande aquí en la capital me dio un gran abrazo. ¿Sabe de quién estoy hablando? De don Atahualpa Yupanqui. Usted sabe, señora, señor, en dos palabritas o tres le voy a contar. Yo pasaba a la escuela, habré tenido unos ocho añitos más o menos con la bolsita y el cuaderno ahí y mi mamá me había dado unas moneditas para que yo de paso en el almacén comprábamos esos caramelos sueltos que nos daban un puñadito a lo mejor por una moneda que no me acuerdo si era 10 centavos o 50, no sé pero yo le mostraba ese al al almacenero y me daba un puñadito de caramelos y una mañana de paso a la escuela me tocó hacer eso y usted sabe que el almacén era del de la hermana de ...del Zoco y el Cachilo Díaz... ...Doña Olimpia de Fernández... ...me acuerdo bien patente... ...y yo entro al almacén... ...y era una, una galería... ...un corredor muy grandote... ...una casa hermosa... ...el almacén de ellos... ...y yo venía de sobre el río... ...ya caminando casi una legua... ...todavía me faltaba para llegar a la escuela... Y de otra puerta salió un hombre morocho, para mí era un hombre grandote, no pues yo era un chiquito, peticito todavía, y bueno, y me dice, ¿cómo te va niño? Y yo lo miré y le dije, lindo nomás señor, y bueno dice, me alegro que andes bien, Y usted sabe que eso me quedó grabado y cuando al rato, no me acuerdo quién era que me dijo, ¿sabe quién es ese hombre? Es un músico muy grande, dice. Yo no entendía bien Don Atahualpa Yupanqui. Y yo me quedé pensando porque yo sabía escucharlo no teníamos radio en casa yo me acuerdo que a veces íbamos al almacén y ahí sí tenían y cuando estaba en la radio momentáneamente tocando la guitarra que para los chicos era una cosa grandiosa escuchar toda esa, la música ¿no? porque nosotros eh, después al poquito tiempo mi tata tuvo la suerte de comprar una guitarra de la cual yo también le, le agarraba cuando él no estaba. Y bueno, ese hombre, don Atahualpa Yupanqui, parece que me, me dio la bendición, sé decir, ¿no? Porque después aprendí muchas cosas de él, como él decía, el silencio te enseña. Y hay que ponerse a pensar, y qué verdad, ¿no? el monte te ayuda a vivir todas esas cosas escucha el sonido del agua cuando pasa en el río como tu voz repercute a la distancia a lo mejor de un kilómetro parece que pega en una pared y la volvés a escuchar a tu propio sonido a tu propia palabra todas esas cosas ...me puse a acordar... ...y qué tiempos lindos de chico... ...cuando va terminando... ...las clases de la escuela... ...y acordarte... ...de aquellos tiempos vividos... ...de que una persona te salude y te diga... ...cómo te va niño... ...bueno... ...mire a dónde voy a parar, ¿no?... ...a mi pago como siempre... ...allá... bien al monte donde uno desea estar todos los días, día y noche. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo, Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde raíces de mi tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Quiero ver de nuevo el sol. El Pidio Herrera y sus acha guitarras. La vida la en estas nostalgias en donde Don Gigu nos contó cómo conoció a Donata. Vengo a pedirte perdón. La vida la de Juan Carlos Carvajal y El Pidio Herrera. Sin pasó, Nostalgias de Santiago, en raíces de mi tierra. Por segundo Fermín Maldonado. Ay carnaval de mi vida y madre y Raíces de mi tierra, palabras para escuchar. El lo mejor de mi vida sacaré radio para entenderlo. Ay vida libre aquí tenemos un grupo en fase no, no no ya empezamos bien tenemos un grupo en fase boxúmate otra vez de vuelta de facebook de vuelta entonces la última tenemos un grupo en Facebook Sumate Raíces de mi tierra 2 Muy bien